La tentación significa mucho más que un deseo ocasional de meter la mano otra vez en el jarro de galletas. La tentación es algo muy serio, así que necesitamos una estrategia seria para superarla. Mientras el Dr. Jeremiah nos comparte de la palabra de Dios hoy sobre oración y protección, primera parte, aprenderemos sobre la perspectiva de Dios para la tentación. Sea que usted necesite armas para la guerra o esté armado y listo, Quédese con nosotros para un mensaje desafiador de nuestra serie, Oración, La Gran Aventura. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al siguiente mensaje en la serie, Oración, La Gran Aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo durante esta serie sobre el tema de la oración. Hoy hablaremos de oración y protección. Ahora, si usted tiene su Biblia abierta, nos encontramos en el versículo 13 del capítulo 6 del libro de Mateo. Bien, comencemos nuestra lección. Estamos estudiando el Padre Nuestro y hemos estado aprendiendo que, por maravilloso que sea, no nos fue dado solo para que podamos memorizarlo y repetirlo como lo hacemos a veces en los cultos. El Padre Nuestro es un bosquejo para ayudarnos a saber cómo orar. Me gusta pensarlo de esta manera. Es como ir por una carretera con letreros de señales en todo el camino, en el andar. Le recuerda a uno que en esta intersección en particular se tiene que alabar a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uno continúa conduciendo y al llegar a la próxima intersección, ahí hay otro letrero que nos recuerda que el mismo Dios a quien se adora y el mismo Dios que controla su vida es el mismo Dios que quiere proveer por sus necesidades. Así se ora. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Para las necesidades de la vida, uno le pide al Señor. Se sigue avanzando. En la siguiente intersección hay un gran rótulo que dice, relaciones personales. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En ese momento, usted recuerda en su oración a las personas que conoce, los más cercanos, y hace un inventario de cómo andan esas relaciones personales. Entonces, al continuar conduciendo, llega a la siguiente intersección y ahí hay otra señal. Ese letrero dice, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Usted recuerda que el Dios que provee es también el Dios que protege. Y usted ora pidiendo a Dios su protección. Debo admitir que al llegar a esta petición en particular que tenemos hoy delante de nosotros, «No nos metas en tentación». que se halla en el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo. De todas las peticiones, esta es la que más perplejos nos deja. Todos comprendemos que es la naturaleza de Dios darnos de comer y es la naturaleza de Dios perdonarnos, pero ¿es la naturaleza de Dios meternos en tentación alguna vez? Tenemos que pedirle a Dios en nuestra oración que no haga algo de lo que estamos seguros para empezar que jamás haría. ¿Puede un Dios santo, justo, puro, sin manchas, sin pecados, sin contaminación, virtuoso, alguna vez conducir a alguien a la tentación? Desde el mismo principio del estudio de esta oración, esa ha sido la pregunta más controversial que se ha tratado. Ya en el año 192 de nuestra era, hubo un padre de la iglesia, un teólogo africano llamado Tertuliano, comentando sobre el Padre Nuestro en esos primeros días. Ofendido ante la idea de que Dios pudiera tentarnos, dijo, lejos sea el pensamiento de que el Señor parezca tentarnos como si ignorara los límites de la fe de alguno, o que estuviera con ansia de derribar esa fe. ¿Nos tienta Dios? Busque Santiago, primer capítulo. Voy a tratar de responder a esa pregunta, y antes de que entremos de lleno al sermón, en Santiago 1, versículo 12 y siguientes leemos esto.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 Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Le parece esto una contradicción? Por un lado leemos en Santiago que Dios jamás tienta a nadie a pecar. Luego, en Mateo Jesús nos dice que todos los días al orar, debemos orar y decir, Dios, no nos metas en tentación. ¿Cómo concatenamos estas dos cosas? En primer lugar, la palabra que se traduce tentación tanto en el libro de Mateo como en el libro de Santiago es la palabra griega parasmus. Se usa vez tras vez en las escrituras. Es una palabra cuyo significado básico es prueba o examen. Cuando se usa la palabra tentación en el español, siempre comprendemos que se trata de seducción al mal. Pero la palabra griega es neutral. En Santiago 1, 2 y 12, la palabra se usa de cierta manera y en el versículo 13 se usa de una manera totalmente diferente. Note Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra pruebas en español es traducción de la palabra griega parasmus. A veces se traduce tentación. Aquí se traduce Pruebas. Ahora pase al versículo 12, «Bienaventurado el varón que soporta la tentación». Ahí tenemos de nuevo la palabra y de nuevo habla de atravesar una prueba en la vida, pero note el versículo 13, «Cuando alguno es tentado». Ahí tenemos de nuevo la palabra y esta vez se usa de una manera totalmente diferente. En la Biblia la palabra parasmus a veces se usa para las pruebas que atravesamos, los problemas que experimentamos. Otras veces se traduce con la palabra tentación, la seducción al mal. Estas dos cosas se relacionan estrechamente. A menudo, en medio de la prueba, es que uno enfrenta una seria tentación para hacer lo malo. Cuando se está bajo presión, cuando se tiene una tremenda necesidad financiera, cuando no sabe si habrá suficiente dinero para pagar sus impuestos, en medio de esa presión, ¿qué ocurre? La prueba avanza a tentación. No debería sorprendernos que a veces se use esta palabra para describir lo uno o lo otro. En esta situación, siempre que se enfrenta una prueba o examen, siempre es posible pasar o fracasar. Siempre que usted tenga un examen en el colegio o escuela, usted bien puede aprobarlo o reprobarlo. Cuando Dios trae pruebas a nuestras vidas, siempre tenemos la posibilidad de que la prueba se convierta en tentación. Pienso en José, en el Antiguo Testamento. Cuando José fue detenido por sus hermanos y vendido, llevado lejos, y acabó en Egipto, cuando todo el asunto dio la vuelta y José y sus hermanos finalmente volvieron a encontrarse al final de la historia, el comentario de José fue, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien». En esa historia están los dos conceptos que están incluidos en estos dos términos. Con la palabra de Santiago en mente que acabamos de ver, podemos decir con certeza cuando leemos en Mateo que Jesús no dice en el Padre nuestro que Dios nos incitará al pecado. Dios nunca nos embaucará para que caigamos en un agujero, Dios jamás haría eso. No es la naturaleza de Dios hacer eso, Dios no es capaz de hacerlo. Santiago dice que Dios no es tentado por el mal y que no tienta a nadie con el mal. Dios es incapaz de hacer tal cosa. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es lo que nos pide que pidamos en la oración? En primer lugar, hay que leer Mateo de nuevo y recordar que la oración no es, Señor, no nos tientes, sino que es, Señor, no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir eso de que Dios no nos meta en tentación? ¿Es eso diferente de tentarnos? Absolutamente. Si Dios no nos incita a pecar, ¿nos conduciría a algún lugar en donde pudiéramos ser incitados? ¿Es eso posible? ¿Ocurre alguna vez? ¿Ha ocurrido alguna vez? Sí, ha ocurrido. ¿Recuerda la tentación de Jesús? Recuerdo cómo esto me golpeó cuando lo leí por primera vez en Mateo 4. Dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No dice que el diablo le llevara al desierto. Dice que Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto y que ahí fue tentado. Así que, ¿permite Dios alguna vez que lleguemos al lugar en donde la tentación puede echarnos mano? Sí, lo hace. ¿Recuerda usted la historia de Job? Job. Era el hombre más justo que jamás hubiera vivido en la tierra. Y un día, según la Biblia, cuando Job estaba haciendo lo justo, Satanás vino y le dijo a Dios, Mira Job, se las da de justo, pero déjalo en mis manos por un tiempo y le demostraré lo justo que es. Así que Dios le dio a Satanás una cadena larga y le dijo, Está bien, puedes hacer esto, pero no puedes matar a Job. Satanás hizo todo lo que pudo, excepto matarlo. Le quitó la familia, le quitó su ganado, le quitó todo lo que tenía, en medio de todo. ¿Estaba Dios dando permiso para eso? Absolutamente, permitió que esto ocurriera. Sé que esto es un asunto profundamente teológico y sé que no voy a resolver todas las preguntas que ustedes tienen hoy, pero simplemente acompáñenme. ¿Por qué el Espíritu de nuestro Dios permite esto? ¿No quisiera usted que Dios dijera, desde el momento en que eres salvo, desde ese momento llena adelante jamás tendrás otra tentación hasta que llegues al cielo? No sería grandioso. Pero, ¿no son así las cosas? ¿Qué hay en esa tentación que Dios permite que haga que sea una posibilidad real y constante en nuestras vidas? Quiero darles algunas razones por las que la tentación, aun cuando nosotros la vemos en forma totalmente negativa, pudiera ser positiva. Número uno, a veces Dios puede usar la tentación para revelar lo que hay en nuestros corazones. Cuando Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo Isaac, la Biblia dice que al llegar al lugar, dispuesto a ser conforme a lo que Dios le había dicho que hiciera, Abraham estaba en un dilema. Fue una prueba real. Podía haber pecado. Mi tentación habría sido decir, quiero tanto a este muchacho que no me importa lo que Dios diga, no voy a quitarle la vida. Pero Abraham obedeció a Dios y en realidad estaba listo para quitarle la vida, aun cuando no lo entendía todo. Al descender del monte, Dios contempló a Abraham y le dijo, siempre supe que decías que me amabas, pero ahora Sé que me amas. En su corazón, Abraham sabía que amaba a Dios porque mediante la tentación le fue revelado lo que había en su corazón. Una de las cosas negativas en cuanto a la tentación es cuánto nos asusta saber cómo podemos ser tentados. Usted sigue su camino de una manera santa, consagrada y de súbito una tentación se asoma y le hace estremecer hasta los huesos. Eso es lo que hace la tentación. Nos revela lo que somos en nuestros corazones, al margen de Dios. Número dos. A veces Dios puede usar la tentación para volver a revivir asuntos significativos en nuestras vidas. Pienso en la tentación del Señor Jesús. ¿Sabe usted lo que Satanás trató de hacer que Jesús hiciera? Trató de lograr que Jesús usara su poder para sus propios propósitos, que se postrara y le adorara a cambio del poder y esplendor terrenal. Trató de que Jesús abortara la cruz y fuera directo al reino sin jamás pagar el precio. En toda esa tentación, ¿qué ocurrió? El Señor Jesús tomó un gran lápiz y subrayó los valores y las cuestiones muy importantes que había en su vida. Dijo, no, no, no y no. En esta tentación voy a revelar, y lo van a ver, cuáles son los asuntos importantes en mi vida. ¿No hace eso la tentación en nosotros? Por ejemplo, cuando ustedes, los hombres, se ven frente a una tentación al estar de viaje, están de viaje, y se ven de repente en una situación en donde asoma la tentación, en esa tentación estoy dando por sentado llorando que ustedes la vencen. ¿Qué ocurre en medio de la tentación? Esto es lo que ocurre, el valor de su cónyuge, de sus hijos, y de su testimonio y de su iglesia. Todas esas cosas afloran a la superficie, y en esa tentación todas esas cosas son subrayadas. Si no fuera cristiano, tal vez se da. Pero debido a que amo a Dios, y amo a mi esposa, y amo a mis hijos, y amo mi testimonio, y amo mi influencia, no cedo a la tentación. En la tentación, sus valores surgen a la superficie. A veces la tentación nos devuelve el enfoque y vuelve a presentarnos lo que es significativo en nuestras vidas. Número tres. A veces Dios puede usar la tentación para reforzar nuestra voluntad. No lo pedimos, pero a veces mediante la tentación Dios nos hace crecer. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, prepárate para ser consagrado. Ejercítate para la piedad. Así como nuestros músculos se fortalecen mediante el ejercicio, así el músculo de nuestra voluntad se fortalece cuando hacemos lo que es debido. Cada vez que le decimos que no a la tentación, se forma en nuestra mente un punto fuerte para decir que no la próxima vez. Cada vez que cedemos, se derriba. Cuando somos tentados y ganamos la victoria y estamos en el poder del Espíritu Santo, al final de la tentación damos un paso más en el continuo proceso de nuestra santificación. Cada vez más, eso edifica la fuerza y la fibra en nosotros para que seamos fuertes en el Señor. Después de haber caminado con el Señor por un tiempo, debería haber algunas cosas, y digo esto con precaución, que no lo tientan como antes. Esto se debe a que usted ha desarrollado algo de fuerza al haber sido expuesto a la tentación y haber confiado en Dios y por su espíritu haber ganado la victoria. Número 4. A veces Dios puede usar la tentación para hacer que otros recuerden su gracia y bondad. Ya mencioné a Job. Ya sabemos respecto a Job. ¿Cuál es la característica de Job de la que todo el mundo habla? Su paciencia. ¿Cómo se ganó esa reputación? La palabra paciencia quiere decir resistencia. Cuando pensamos en Job, inmediatamente pensamos de ese asunto, que Job fue un hombre que tuvo paciencia y perseverancia bajo tensión. ¿Cuántos de nosotros, algunos muy recientemente, hemos leído el libro de Job para cobrar aliento? Algunos nos hemos sentido como si estuviéramos viviendo el libro, que tal vez Job estaba siendo reinventado en este mundo a través de nuestras propias experiencias. Pero, en toda la historia de Job, hemos hallado gran aliento en nuestros corazones. Les traigo estos pensamientos hoy para recordarles que la tentación puede ser algo positivo. Siempre consideramos a la tentación como algo totalmente malo. Ceder a la tentación es pecado, pero la tentación en sí misma no lo es. Pero, igual... Estamos clavados en los cuernos del dilema. ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos que oraran de esta manera y por qué oramos en contra de eso? Oramos en contra de esto porque aun cuando la prueba puede ser útil, todavía podemos pedir que seamos librados de ella, debido a que conocemos nuestras propias limitaciones. Quiero compartir la siguiente ilustración para todos nuestros estudiantes. ¿Cuántos de ustedes saben que si no hubieran tenido exámenes en el colegio no habrían aprendido tanto como aprendieron? Puedo decirles, después de haber criado a cuatro hijos y por experiencia propia en muchos años, aprendí más la noche antes del examen que lo que aprendí todo el resto del semestre. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días y dicen, «Oh Dios, por favor, envíame algunas pruebas hoy, Señor, que haya un examen de historia hoy, para que yo pueda crecer y aprender y ser bueno y todo lo demás?» No, no oramos así. Lo que oramos al entrar en la clase y no haber estudiado como deberíamos haber estudiado es, «No, no hoy, Señor, no hoy, oh Dios, por favor». Que no sea hoy. ¿Por qué no oramos que haya exámenes en el colegio? Porque cuando usted ora por un examen, siempre hay dos posibilidades. Puede irle bien o puede irle no tan bien. Cuando usted ora por no tener un examen, a menos que sea un tipo de genio brillante, usted ora por no tener el examen porque sabe que hay la posibilidad de no rendirlo bien. De eso es de lo que Jesús habla. Señor, No envíes pruebas a nuestras vidas. Oramos que no lo hagas porque no queremos fracasar en la prueba. En cierto sentido, esta es una hermosa confesión de nuestra debilidad. Darnos cuenta de lo que dice la Biblia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Si algunos de ustedes todavía están teniendo dificultades con esto, entonces permítanme animarles a elevar precisamente la oración opuesta. Señor, ¡Métenos en tentación! Nadie votaría por eso porque todos sabemos muy hondo en nuestros corazones que cuando enfrentamos la tentación, siempre enfrentamos la posibilidad de que no nos vaya muy bien. Cuando nos hallamos en una prueba que puede conducir a la tentación, ¿cómo sabremos que está ahí? ¿Cómo sabe usted cuándo está siendo tentado? Alguien me dio este fragmento. El diablo es fácil de identificar, Siempre aparece cuando estamos terriblemente cansados. Hace una petición muy razonable que sabemos en nuestro corazón que no debemos conceder. Siempre se puede decir cuando viene. Comprendo la parte de sentirnos cansados. La fatiga nos hace ser cobardes. Y Satanás sabe cuando estamos cansados y agotados. Tal vez nos hemos enfermado. o atravesamos algunos problemas en nuestra vida y nos sentimos simplemente abrumados por la fatiga, ahí mismo, en ese preciso momento, Satanás salta con su tentación. Quiero hacer un breve examen post-mortem en cuanto a la tentación. Por experiencia propia y por haber hablado con muchas personas, hay seis cosas que siempre ocurren cuando somos tentados. Satanás no ha cambiado su plan a través de los años desde el huerto del Edén. Todavía opera de la misma manera y siempre sigue el mismo proceso. Algunos de ustedes que han luchado con tentaciones de diversas clases y diversas naturalezas comprenderán esto y estarán de acuerdo con estas mismas palabras porque siempre viene de la misma manera. Número 1. Engaño. El primer paso en la tentación es el menos obvio. Se nos da alguna falsa impresión de que cualquier cosa mala que hagamos realmente... No es seria. De alguna manera sutil nos convencemos nosotros mismos de que después de todo lo que estamos siendo tentados a hacer no es tan malo. Nos convencemos mediante ese simple engaño. En papel, tal vez sería tan diferente como blanco y negro. Pero de alguna manera, cuando nos vemos frente a la tentación, empieza este breve proceso del engaño y empezamos a juguetear, racionalizar mentalmente... Y eso es engañoso. Número 2. Deleite. Satanás nos hace tener una pasión mental o deseo por aquello respecto a lo cual ya nos hemos engañado nosotros mismos. Empezamos a pensar fantasías e imaginarnos cosas mentalmente o a pensar respecto al asunto. Número 3. Deseo. Esto produce, si comprendemos el poder que tenemos dentro, un deseo profundo y ardiente que se levanta en nuestro corazón y a veces nos parece muy placentero, muy razonable, pero es un deseo muy fuerte. Ahora observen lo que ocurre. Pasamos del engaño a un sentido de deleite. Ahora todo ha caído a la misma médula de quiénes somos y se ha convertido en parte del deseo. Número 4. Deliberación. Jugueteamos con el asunto. Jugueteamos con este asunto en nuestra mente. Decidimos los pros y los contra. A veces pensamos en las consecuencias, pero no con seriedad. Nos figuramos cómo esto puede encajar en nuestras vidas. Número 5. Derrota. Procedemos a ceder a lo que empezó como engaño y acabó siendo deleite. Se convirtió en deseo, quedó enfocado mediante la deliberación y entonces Llega el momento. Hablé con un hombre no hace mucho que me contaba de una derrota en particular en su vida. Me dijo, doctor Yeremaya, si había algo en el mundo que yo sabía, era que sabía que estaba mal. Le dije, ¿y entonces por qué lo hizo? Me dijo, llegó el momento en que ya no podía hacer otra cosa, simplemente ocurrió... Jugué con eso, lo acaricié, y en el proceso sabía que estaba mal, pero también sabía que no podía hacer nada al respecto y fui derrotado. Permítanme añadir lo que viene al final y que es de lo que no queremos hablar, especialmente si nos hallamos en medio del proceso. Número 6. Desesperación. Jamás he conocido a nadie que haya sucumbido a la tentación, especialmente una seria. quien, después de la derrota, no haya caído en un proceso de desesperación y desesperanza. Esta es exactamente la estrategia que Satanás usó la primera vez que quiso tentar a alguien. Satanás convenció a Adán y a Eva a creer que comer del fruto prohibido en realidad no tendría consecuencias serias. Engaño. Satanás les presentó un cuadro de llegar a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal, si comían del fruto prohibido, deleite. Esto tuvo un atractivo tremendo y despertó el deseo de ser grandes y sabios, y parecía agradable y razonable. Todos sabemos que Satanás tiene una estrategia de desviarnos cuando estamos cansados. Hablaremos más sobre oración y protección cuando nos reunamos nuevamente mañana, aquí en Momento Decisivo. Y espero que usted pueda estar con nosotros. Si aún no nos ha escrito para solicitar esta serie de estudios sobre la oración, todavía hay tiempo para hacerlo. Esta serie contiene 10 mensajes en discos compactos Y es la enseñanza completa sobre el Padre Nuestro que estamos dando durante este mes aquí, en Momento Decisivo. Tal vez usted quiera conseguir esta serie para compartirla con su pastor o su maestro de escuela dominical. Nuevamente gracias y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.